a contar del 1 de marzo del 2012. Para eso nosotros vamos a entregar educación de adulta en los dos niveles, vale decir, de quinto, en básico Eh, el segundo nivel que corresponde quinto y sexto, tercer nivel que corresponde séptimo y octavo, y también en ciencia media, el primer nivel, primero y segundo medio, y el eh, segundo nivel, tercero y cuarto. Entonces yo aprovecho la, la oportunidad que me da la, su radio para invitar a toda la comunidad a inscribirse, porque nunca es tarde para estudiar y queremos darle un, una mejor calidad de vida a todos nuestros apoderados y también los vecinos del sector que tengan la posibilidad de poder seguir estudiando que, que le hace falta a todos para poder tener, como digo, una vida mejor.